Primero, quedan abolidos los camarotes. Segundo, en cada casa de peones habrá un lavatorio para, higiene, para lavarse. Tercero, la luz será por cuenta del patrón. Un paquete de velas mensual por cada peón. Cuarto, cada estancia tendrá un botiquín con instrucciones en castellano y no en inglés. Quinto, sueldo mínimo para ovejeros, campañistas y arreadores. Cien pesos. Justo, no lo que se paga ahora. Sexto, para fomentar el aumento de la población, se dará preferencia a los peones con familias y con hijos. Y no como ahora, que se conchaba solamente a los solteros. Séptimo, los estancieros deberán reconocer como único organismo representante de los obreros. A la Federación Obrera de Oficios Varios de Río Gallegos, adherida a la FORA. Eso es todo. Señor Gerente, quisiéramos que usted contestara a los señores. La sociedad rural no va a entrar en tratativas con una organización orientada por extranjeros. De ninguna manera. Tampoco vamos a discutir sobre la administración de nuestras estancias. Eso es algo que nos incumbe solamente a nosotros. Entonces. La huelga del campo seguirá hasta sus últimas consecuencias. Yo pude hacer la investigación, que duró ocho años. Tuve la suerte que tiene que tener un investigador histórico, justamente para、eh, acontecimientos no tan lejanos. Es decir, que vivían todos. Realmente, cuando yo empecé en el año 68, es decir, cuarenta y pico de años después de los acontecimientos, vivían todos, vivían los oficiales del ejército, por supuesto menos Varela. Vivían este, los políticos radicales, vivían los estancieros, este, y por supuesto, muchos obreros que, durante, que habían asistido a las huelgas patagónicas, pero que no habían sido fusilados porque tenían este, menos de 14 años, este, pero que habían asistido. Así que me pudieron relatar las asambleas obreras en, aqu, en aquel lejano sur. Bien,、eh, después de los dos primeros tomos, mi obra es de cuatro tomos. Después de los dos primeros tomos, el, la, el, el director de cine Héctor Olivera y el productor Ayala me hablaron porque querían hacer filmarlo a estos acontecimientos históricos y así nació la película La Patagonia Rebelde.、Eh, tuvimos muchísimos problemas para poder estrenarla, finalmente se estrenó. Pero fue、eh, prohibida por el gobierno de Isabel Perón. Estuvo casi diez años prohibida hasta que la pudimos dar de nuevo en febrero del año este, 84. Usted tiene que ir a ver qué pasa. Mientras el juez nos dice una cosa, el gobernador nos dice otra. Santa Cruz es una bolsa de gatos. El problema es serio. Hay muchos intereses en juego. Hasta del exterior nos presionan. Comprendo, señor ministro, pero quisiera tener órdenes más precisas. ¿Usted habló con el señor presidente? Sí, pero se limitó a decirme, vaya teniente coronel y cumpla con su deber. Ni una palabra más, mi amigo. Vaya y cumpla con su deber. Un presidente votado por el pueblo, es decir, va a cometer bueno, su segunda matanza, cosa que no habían hecho los liberales, es decir,、eh, los conservadores liberales. Que después, cuando se, se debata todo este problema en la Cámara de Diputados, con sorna los conservadores liberales van a decir: este, nosotros jamás hicimos, una, hicimos matanzas de obreros como lo ha hecho el presidente Irigoyen. Este, bien,、eh, el problema es, es lo siguiente: Irigoyen、eh, estaba por terminar su mandato, este, había, tenía problemas de, de división del partido en diversos lugares, principalmente en Mendoza.、Eh, no estaba muy seguro con,、eh, qué candidato lo iba a seguir, al final elegirá a Alvear, que era un hombre que no estaba en su línea. Se siente inseguro, Irigoyen, y hay algo que para mí es. El disparador. Hay una carta del embajador de Su Majestad, majestad Británica donde le dice claramente al presidente Irigoyen que, como dice, le dice usted, como usted bien sabrá, los,、eh, los extremistas han ocupado las estancias de los s ú b i t o s de Su Majestad Británica. entonces el gobierno británico tiene buques de guerra en Malvinas. Va a mandar marina de desembarco para ocupar esas estancias y defender las propiedades de los súbditos, repite siempre, de los súbditos de su majestad británica. Y ahí viene el problema de Irigoyen: ¿qué hacer? ¿Enviar al ejército y defender el territorio argentino? Este,、eh, ¿qué, ¿Qué pasaría si las tropas británicas ocupan todas. Todas esas estancias, ¿se irían después o se quedarían para siempre? Para dar, como se dice, seguridad a la propiedad este, de Su Majestad Británica. Este, bueno, para mí que viene allí, no quería problemas en la terminación de su gobierno, tenía muchas huelgas en el campo bonaerense también, y entonces decide este, terminar con la huelga obrera, cometiendo realmente una tremenda injusticia, porque. Fueron los estancieros que se negaron a, a cumplir con el documento que habían firmado ante el ejército argentino. Puerto Santa Cruz y Paso Ibáñez está el gallego Uterelo. En el norte, Josefón, alias Facón Grande. En poder de la línea ferroviaria Puerto Deseado, Las Heras. En la precordillera, el cabecilla Soto. Y en algún lugar, El famoso Consejo Rojo. Teniente Arreta, un camión, quince soldados, sale en busca del Consejo Rojo y en misión de hostigamiento del Gallego Soto. Capitán a r s e n o el grueso comenzará las operaciones despejando el centro y norte del territorio. ¿Me permite, mi teniente coronel? De acuerdo a los datos recogidos, cada columna huelguista es cuatro o cinco veces más numerosa que nuestra tropa. Capitán a r s e n o Acá no podemos hacer una guerra académica. Las órdenes que tenemos son bien claras. Liquidar de cuajo la subversión. Pena de muerte. Todo aquel que se resista será pasado por las armas, sin pestañear. Hay que limpiar de rojos la Patagonia. Que a nadie se le aflojen las piernas. Y que todos sepamos cumplir con nuestro deber. ¿Alguna duda? Mi teniente coronel, los señores Matthews y Saunders han pedido acompañarnos. ¿Podrían actuar de v a q u e a n o s No hay inconveniente. Muy bien, teniente coronel. Solo así esta tierra podrá seguir siendo Argentina.